mamá de Jonathan, el joven que fue agredido por la policía el pasado 19 de febrero de 2014. Se está desarrollando desde el jueves de la semana pasada aquí el eh, un efectivo de la policía que fue quien eh, disparó y eh, con esa bala hirió eh, a eh, Jonathan, que tenía en ese momento 15 años. Por suerte Jonathan se eh, recuperó, eh, está bien se está recuperando, nos dice acá eh, Margarita vamos a preguntarle a la mamá de Jonathan, bueno, este, ¿cómo se está desarrollando el juicio? ¿Cómo lo están viendo ustedes que hoy llegan el momento de los alegatos eh, y que son bueno parte querellante en esta, en esta causa? Buen día, Magalita. Bueno, yo les saludo a toda la gente que quiere escuchar esto y quiero que sepan que esto ha sido un juicio muy largo, muy tenso, a pesar de que por ley de políticos eso se está cortando pero ahora me ha sido un juicio largo y tenso y especialmente de ver de la forma que agredieron a mi hijo eh, su compañero que también disparó de entre su, esas balas fue algo que inhumanamente lo hicieron porque personas profesionales como como policía de nuestra localidad de que nosotros confiamos en ellos que a la vez hacen justicia pero también nuestras vidas están están como puestas eh, para que ellos también hagan un reguardo de cualquier cosa que les pueda suceder, ¿no? Y ellos agredieron a nuestro hijo sin verlos, con ojos sin verlos y nada malo, solamente por alguna sospecha o, por, o porque ellos pensaron que no le obedecieron a su voz de mando. Pero en realidad los chicos se asustaron porque ellos les hablaron, pero los chicos se asustaron porque las motos pensaron que se las iban a quitar. Ese fue el, uno de los delitos que... ...que creo que nadie lo conoce... ...los chicos se asustaron... Y, ...y pegaron la vuelta... ...y ellos empezaron a recibir a tiro... ...bueno, una vez que empezaron ellos a sentir los tiros... ...y el móvil tras de ellos... ...ellos lo único que pensaban era llegar a su casa... Uh -huh. o sea, ...en un momento los agredieron a la policía... ...entonces fue injusto tanto tiro para ellos... Eh, ...recordaros cómo fue... ...ellos eh, fueron detenidos por la policía... ...en un control de tránsito, ¿no es cierto? ...en la zona rural de Conexan... ...en una zona rural... ...pero ellos estaban detenidos... ...el, el móvil estaba, estaba detenido en una parte... Y los chicos iban, se encontraban como en una boca calle donde justo hay una garita. Entonces ellos al ver, al encontrarse ahí con el patrullero, porque ellos quisieron unas voces, pensaron que eran las chicas que ellos iban a ver. Sí. Y, y se acercaron y vieron las voces, eran los policías. Bueno, cuando ellos los sorprendieron, eran dos chicos en moto, le, seguramente le habrán dado voz de alto, pero los chicos en ese instante dieron la vuelta porque se aceptaron, pensaron que le le quitan las motos. Sí. Pero fue todo el delito. No hubo otro delito, ellos me agredieron a la policía, no le contestaron. Y me parece inhumanamente que en mi lugar, que, que yo nunca estaba dentro de, la, de, de las armas, ¿no? pero yo en mi lugar, hago una, no sé, prefiero armar hay una pelea entre policías y no herir a un chico, ¿no? Que había sido lo más justo. claro. En este momento se está desarrollando el juicio y la única persona que se encuentra eh, imputada y, bueno, y acusada de haber disparado es yes. Guillermo Gianni. Eh, pero ustedes están pidiendo que los otros dos policías que participaron del operativo, que también dispararon, eh, sí, también, también. Eh, se han Que sean han no de la misma forma, por supuesto, pero tampoco está en mí mi, en mi, acusarlo. Pero para eso tenemos la justicia. Uh -huh. se sin sus, que queden sin su uniforme. ¿Ustedes saben que, eh, además de Gianni, los otros efectivos policiales dispararon? Eso, dicen eso, lo, eso lo sabemos. Dispararon también. Con tiro al aire, con malgacido de una vez al principio, pero, pero después ellos iban disparando. Porque se, mi hijo agarró el tiro, dicen que agarró la orilla. El otro chico, el compañero de mi hijo, agarró la, el centro de la, del camino, digamos, de la calle. Entonces por eso se escapó. Fue imposible así poderle tirar. Pero como mi hijo iba así, agarró la orilla. A él. Y a él, sí le dieron. a él sí le dieron. ¿Cómo está Jonathan? Jonathan está ahí este, intentando hacer su vida normal, pero le cuesta porque su cuerpo no le responde como antes. ¿Dónde tenía... recibió el disparo? Él lo que siguió: costado, en el costado izquierdo. Uh -huh. En su costado izquierdo, pero lo iría todo por dentro: estómago, hígado, este, pulmón, eh, diafragma. Perdió su costilla y aparte de todas sus heridas el los daños físicos los daños verse su cuerpo marcado ahora él, a él lo pone mal. Eso. aparte todos vemos que él sufre por eso porque tan chico verse en este trauma y, y toda la familia hemos estado así que este juicio ha sido muy tenso muy muy sufrido para todos ver lo que ha pasado Nos pues imaginamos, bueno, eh, hoy es el momento de los eh, alegatos, luego se va a definir cuando se va a hacer la lectura de la eh, sentencia, más allá de que no se eh, cumpla lo que están pidiendo ustedes, que dejen de servicio a los otros policías que también estuvieron en el, el operativo, ¿están conformes con lo que va con el desarrollo? Y después de, de que no se consiga otra cosa, es, es, es, es de conformarse con lo que salga, pero bueno, pero no... Pero Pienso que cualquiera pensaría lo mismo, que dos chicos que escaparon en un estilo, no fue uno solo el que disparó. Por lo tanto tendrían que haber, haber también su, su, su castigo para los otros acompañantes. El chofer que se puso a la par para que le disparen. Entonces fue injusto, totalmente injusto. Fue fuera de control, decir, fuera de control. ¿Ha recibido, ha recibido acompañamientos? O sea, ¿Ustedes han venido de Conex? ¿Han recibido acompañamiento por parte del Poder Judicial? Eh, no, ¿Tan solo vinieron con, con sus, sus propios medios acá a, a presenciar el juicio? No, esta papá pues, me ayudó la, la jueza de Conex. La abogada. La abogada sí. que abogada que en bull, me ayudó para, para llegar hoy hasta acá. Mi hermano, mi hijo quería estar, pero nos tocó venir tres días que ya no. Lo que los vio no, no alcanzó. ¿A Américo. Sí. Eh, no, nos gustaría, eh, por ahí preguntarle a Magalí si sabe qué va a pedir eh, la abogada que la representa en la querella, qué, qué sí. pena va a pedir para el, este policía Gianni. ¿Están ustedes al tanto de qué pena van a pedir para el policía? No, no, no, no. No se lo maneja directamente la abogada. La abogada y, y los jueces, me imagino. Uh -huh. Pero sí, la más alta que fuera sería justo lo más alto que, que se pudiera, digamos. Obvio, porque era un, era un profesional, no era una persona que tomaba un arma por primera vez, para que no supiera lo que hacía ni cómo manejarla. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sabía lo que estaba haciendo, obvio, porque no es como un, alguien que toma un arma por primera vez va a cometer errores. Así que acá, ah, a mi entender, no hay, no hay culpa de caminos malos, no hay culpa de nada. El arma estaba en su, ellos la tenían que manejar iba en el auto, el en el patrullero iba el policía o en el estaba tío, en un móvil, en un móvil de sentido, al principio se dice de que él le, le arrebató el arma a su compañero que la llevaba y, y le pegó el tiro de hijo, cosa que no, no, no sé se lo lo, decidirá, lo investigará la justicia, ¿declararon los dos policías que lo acompañaban en este función? ¿Sí? declararon pero obvio que ellos van a defender también, se van a, a declarar y van a defender el a ellos y a su compañero Sí, no me pareció justo que los, que claro. los primeros testigos testigo. Claro. Pero los primeros en declarar ellos Obvio Pero bueno, quizás si es así Y lo vamos a tratar de, de tomar así Medio con pinza Pero intentando Tener la calma posible porque no es fácil No es fácil Más revivir esto De que el día Que ya a 10 días cumple un año mi me dijo que le pasó esto Y Por ahí decían algunos vecinos, vamos a tener que hacer algo, para mí me parece medio fuera de lugar, no sé si hacer algo, para qué, para recordar lo que él vivió, o para recordarle a esta gente que, que tienen que tener cuidado con las armas a la otra que las tomen en sus manos. Eso sería todo y, y gracias, y, y, y dolidamente eh, me pongo en el lugar de cualquier madre que, le pase, que pasara por un caso como este. Bueno, muchas gracias Magdalena. Bueno, gracias a ustedes.